1 2 BFM presenta Trepidación. Ritmos trepidantes sonando para ti. Rock and roll, rockabilly, surf, country rock, power pop, new wave, chulería y actitud, todos los lunes de 5 a 6 en BFM. Eh, desde el mismísimo infierno de 78, que ha sido unos rockers que aparecían, soy Alejandro Arteche y esto es Trepidación. Bienvenidos. También los sábados de 12 a 1, Trepidación. Ritmos trepidantes en BFM. Hola, ¿qué tal? Acaban de dar las 5 de la tarde y como cada lunes estamos aquí en la sintonía de BFM con una nueva entrega de ritmos trepidantes sonando para ti. Bueno, hoy es último lunes de mes, por lo cual ya sabéis que tenemos nuestro especial Club Negro, un especial dedicado a lo mejor de la música negra y además es final de junio, por lo cual nos queda nada ya para irnos de vacaciones. Nos quedan 2, 3 semanitas que como todos los años pues las dedicaremos a nuestro especiales verano de trepidación, pero bueno, eso ya serán los monográficos de verano, será a partir de la semana que viene. Hoy tenemos nuestra última entrega de Club Negro de la temporada, el Club Negro que inauguramos en esta temporada 2011-2012 y que bueno, yo creo que ha ido bastante bien, espero que, que os haya gustado esta selección de música que hemos estado haciendo de música negra con lo mejor, lo más raro y lo más conocido del soul, del northern soul, del de Filadelfia, en fin, un poquito de todo. Y ya pues eh como previo a los especiales de verano que vamos a tener a partir de la semana que viene, hoy hemos querido tener un club negro especial, un club negro monográfico especial chicas y que suena así de bien. Hoy tenemos un Club Negro especial en todos los sentidos, aparte que va a ser un especial, chicas. Es que hoy vamos a dejar que entren algunas voces blancas, como por ejemplo la de Vivian Carroll, que es la que ha abierto el programa con este Oh Ye yeah, Ye yeah, Ye, yeah", un clásico del Northern Soul. Vivian Carroll triunfó en los años 60 con esta canción, además una canción compuesta por Joe Matt, que luego se casó con ella. Con Vivian Carroll y este Oh Ye yeah, Ye yeah, Ye, yeah", un clásico del Northern Soul de, desde Filadelfia, hemos comenzado el Club Negro de junio. ¡Gracias! Desde Filadelfia venía Vivian Carlson, no es que fuera Sonido Filadelfia, era un clásico del Northern Soul. Y esta es una vieja conocida del Club Negro, ella se llama Ines Fox. Fox, que con su hermano Charlie pues ya han sonado alguna vez en trepidación con el dúo que tenían Inés y Charlie Fox, con los que tuvieron eh, varios grandes éxitos en los años 60. Luego ya Inés y Charlie se separaron e Inés Fox comenzó una carrera en solitario con discos como por ejemplo este Inés Fox en Memphis, un disco de 1973 grabado para el sello Starks y que tenía canciones como este You Har Me, For The Last Time. era la mezcla de sonido soul, sonido negro y sonido discoteca que se empezaba a hacer en los sellos clásicos de soul como la Motown o lo está o Stax en los años 70. Y estas son las Wonderettes. Theez publicaban este single en 1965 en el sello Rubir Records y Phil Strange. Se sabe muy poquito de ellas, que eran coristas de muchos artistas de Detroit. Hoy en el Club Negro de Trepidación vamos a tener bastante sonido de Detroit y pues muy poca información sobre quiénes eran o la carrera que tuvieron las Wonderettes. ya que hemos empezado a hablar del Sanido de Troy y hemos escuchado este Affil Strange de las Wonderettes, pues seguimos con más Sonido de Troy. Por ejemplo, el de Judy Plácido al frente de Judy y los Affections. de Judy and the Acesions, además un sonido un soul teen idol ya que eran pues eso, muy jovencitas, adolescentes prácticamente cuando grabaron a mediados de los 60 este Ain't Gonna Have My Pride Sonidos contagiosos y bailables, los de Judy, las Affections, el sonido Detroit. Y bueno, vamos ahora con un clásico con una de las grandes voces de la música negra y además vieja conocida del Club Negro de Trepidación. Ella es Sissy Houston. hermosa la voz de Cissy Houston que a pesar de su carrera y de todo lo que ha hecho pues va a terminar pasando a la historia de la música espero que no como simplemente la madre de Whitney Houston. Cissy Houston que formó al poco de nacer su hija Whitney la Sweet Inspiration, el grupo de soul que sirvió de corista pues a muchos artistas a Elvis Presley por ejemplo en su etapa de Las Vegas o que participaron en la grabación del Brown Eyed Girl de Van Morrison. Esto lo publicaba en los 70, Sisky Houston y pertenece a su etapa una fructífera etapa, una etapa de grandes canciones en el sello Juno's Records, Hang on a Dream. ver un cartel que pone fábrica cerrada y he pensado que nosotros podríamos poner The Factory para cambiar la tendencia BFM La alternativa Estás escuchando el Club Negro especial de junio en trepidación en la sintonía de BFM y estas chicas, aunque se llamen Jackson, no tienen nada que ver con Michael ni sus hermanos Eso sí, ellas son las Jackson Sisters Música Sonido de Detroit sonando en el especial Club Negro de Junio hoy en Trepidación. Aquí no están ni Janet, ni La Toya, ni Rebbie, ni ninguna de las hermanas Jackson, ya que aunque se llamen las hermanas Jackson, repito las Jackson Sisters no tienen nada que ver ni con Michael, ni con Tito, ni con Jermaine. Estas son otras y bueno, pues hacían soul disco en los años 70 y puro sonido de Detroit. Esta es una buena muestra de ello. Rockin' on my porch. Y seguimos con el sonido de Detroit hoy en Club Negro entrepiraciones el sonido de Detroit que va a estar bastante presente en la edición de hoy. Y seguimos también con rarezas y con invitadas blancas en nuestro Club Negro de BFM. Y ya se llama Xiaron Soul. Hey Ya os habíamos dicho que hoy, al ser el último programa de la temporada, el último Club Negro de la temporada, íbamos a hacer algunas excepciones y íbamos a invitar a alguna artista blanca a nuestro Club Negro. Bueno, pues Sharon Soul es una de ellas con este How Can I Get To You, pero bueno, es que apellidándose Soul, pues era imposible que no viniera y que no ocupara el escenario del Club Negro. Vamos con más voces de chicas en el Club Negro en esta tarde de lunes aquí en la sintonía de BFM. Ella se llama Brenda Joe Harris. y esperando fuera y estoy llamando y por qué no me no me abres la puerta a tu corazón dice Brenda Joy Harris This es is standing on the outside uno de los grandes éxitos que tuvo Brenda Joy Harris en el sello Roulette Records en los años 60. Y ahora vamos a escuchar otra de las grandes voces del soul aquí en el Club Negro de Trepidación en la sintonía de BFM. Es uno de los grandes nombres de la música negra, Betty LaVette. Let me down easy. Though your love for me is gone. Let me down easy. 'Cause you feel to stay grito de Betty LaVette Let Me Down Easy una mujer que empezó a, en 1962 con 16 años y que 3 años después en el 65 llegaba al puesto número 20 de las listas de Rhythm and Blues con este single con Let Me Down Easy Betty Labette, que además hizo muchas de sus grabaciones en los míticos estudios Fame Records y, bueno, que se codeó con los grandes en los escenarios con Benne King, con Oti Redding o con James Brown. Y ya que hablamos de James Brown, pues vamos a escuchar a una mujer que fue descubierta por él y que luego, además, fue compañera de Sissy Houston en la Sweet Inspirations. Ella es Doris Troy. do do. anything he wants me to la do. la La descubrió, decía James Brown, cuando estaba cantando en en en el Apollo. Luego formó parte de de de de de Sweet Inspirations con Cici Houston y y posteriormente pues, ha sido corista en un montón de discos. discos podemos escuchar en discos de los Rolling Stones, de Pink Floyd, de George Harrison. Hay incluso un musical sobre su vida y hace tiempo se habló de hacer una película sobre este musical donde சோவிதா போலோ la intérprete de Lady லாவல் pues iba a hacer de Doristroy no sé qué habrá sido con con el proyecto al final BFM te ofrece Flow and Fire. Todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde y los domingos por la mañana de 11 a 12, una hora de hip hop con los grandes clásicos y también con los mejores artistas emergentes. Flow and Fire, el mejor hip hop, tiene su espacio todos los miércoles y domingos en BFM. Esto es el Flow and Fire, atrápalo en tu dial. Atrápalo en tu dial. Atrápalo en tu dial. Estás escuchando el especial Club Negro de trepidación hoy con nuestro monográfico sobre chicas. Y aquí viene una más, Terry Linsay. Y aquí viene una más, Terry Linsay. de Michigan, Teresa Linsey o lo que es lo mismo Terri Linsey, con una canción que parece profética, It's Over, pero no porque es que esta mujer tiene Terri Linsey tiene una historia muy curiosa. Bueno, ella se educó musicalmente cantando gospel en la iglesia y oyendo canciones de gospel, ya que ella no escuchaba discos de música, ya simplemente la música que escuchaba en misa. Y Terri Linsey a primeros sobre los años eh, sobre 1966, así más o menos, pues desaparece del mapa, deja de grabar, no se sabe qué es de ella y año y medio después pues se publica un disco de esta persona. Un artista fantasma que aparece con el nombre de Telma Linse. La historia ya digo que es muy curiosa, ya que en 1966 Terrell Linsay desaparece, deja de grabar y al año y pico, a finales de 1967, pues aparece una cantante fantasma llamada Thelma Linsay con este «Why weren't you there?». Nunca se supo qué era de ella, no no hay casi información y bueno, pues en los círculos de música negra y de soul siempre se ha sospechado y siempre se ha dicho que era la propia Terry Linsey con otro nombre, con el de Telma y como artista fantasma para seguir grabando, una cosa pues curiosa. Y ahora vamos con un paquete de grupos en la música negra y mucha o había mucha tradición de poner el "es" al final de los nombres. Por ejemplo, Las Carlets. a entrar en un bloque aquí en el Club Negro de Trepidación Especial Junio, en un bloque dedicado a los grupos terminados en test. Por ejemplo, estas, las Carlettes, que este fue su gran éxito, Lost Without Your Love. Y seguimos jugando con las T's de las carlets o de las carletes, si tiro porque me toca, a las durets. la villa las percusiones hechas con con palmas que era bueno pues era una cosa habitual en la Motown por ejemplo que cada vez que grababan un disco ponían a todo el mundo que estuviera por las oficinas, secretarias, telefonistas, bueno, quien fuera, a ir a dar patadas en el suelo y a ir a dar palmas para grabar las percusiones. Este es el Sweet Sweet Love de las Durets. y que estamos en este grupo de de artistas de grupos acabados en T, pues hemos escuchado a las Carlets y a las Durets y como no hay dos sin tres, pues ya el nombre más absurdo de todo este paquete, las Persianets. se publicaba en 1965 a cargo de unas adolescentes llamadas las Persianettes. It happens every day. Vas el siguiente aspirante, por favor. Hola. Hola, te llamas María, ¿verdad? Sí. María, cuéntame en qué has trabajado hasta el momento. Pues mira, he sido jefa de ventas en una marca de cosméticos, responsable. Muy bien, María, perfecto. Antes de terminar, para nuestra compañía es importante conocer aspectos más personales de nuestros empleados. Por ejemplo, ¿qué música escuchas? ¿Qué, qué música escucho? Pues no sé, un poco de todo. A mí me gusta toda la música. Mm, vaya. Lo siento, María, pero buscamos otro perfil para esta vacante. ¿Y a ti qué te gusta? BFM, la alternativa. Y como a nuestra ma amiga María le gusta toda la música, pues estoy seguro que ya no se pierde cada último lunes de mes el Club Negro de Trepidación, aquí en la sintonía de BFM. BFM. Esta es otra de las voces de la música negra que comenzó pues, cantando gospel en iglesias y todo esto, porque bueno, es que casi todas estas artistas han comenzado igual. Desde Florida llegaba Jen Wells, que tuvo varios éxitos en el sello Cala Records. Este fue uno de ellos, The Best Thing For You, Baby. The Best Thing For You, Baby. la década de los 60 que fue una de las décadas más prolíficas a la hora de hacer música negra. Por ejemplo, esta canción de Choli May. perfecta para bailar en las noches de del verano este que ya nos acaba de entrar y bueno, que un verano que tenemos por delante para organizar un montón de fiestas donde puede sonar por ejemplo este single de 1963 de Cholly May You Will Never Get Away. Además un gran éxito en el que bueno, pues por ahí detrás está el equipo habitual de la producción de los discos de Frankie Vali y los Four Seasons, por ejemplo. Seguimos con más voces de chicas sonando en el Club Negro especial de junio aquí en Trepidación en la sintonía de BFM. Y esta mala Lewis. Mm he -hmm. he walks by me he will never see a tear. Oh ma I will tell him that my conscience If I happen to see the boy in a place I didn't let him no way let me go Mira, y aquí tenemos otra canción llena de palmas en la percusión, de estas que las hacen tan positivas y tan bailables. A mediados de los 60 publicaba Tamala Lewis este If You Can Stand Me, además una artista que, bueno, si antes hablábamos que a Choli Mail le, le produjo varias cosas el equipo habitual de Frankie Valli y los Four Seasons, pues a Tamala Lewis le produjo varios discos George Clinton, por ejemplo este If You Can Stand Me, que hemos estado escuchando ahora en Club Negro, en la sintonía de BFM. நோயாஸ் soul de las Lovells sonando hoy en el Club Negro de Trepidación en la edición especial Chicas de Junio Here Comes the Heartache se llama este tema Y ahora vamos con una de esas historias truculentas que nos gustan tanto aquí en Trepidación, la de Wendy René, ahora os cuento I wish I were that girl por a esa chica en la voz de Wendy Renee que fue miembro de los Drapels y que grabó para el sello Stax y decía que bueno, es una de estas historias truculentas porque Wendy Renee tenía que haber muerto en un accidente de de aviación, ya que ella tenía que viajar con Otis Redding en el avión en el que Otis Redding se mató y bueno, pues en último momento decidió no subir y mira, oye, salvó la vida y grabó canciones como este I Wish I Were That Girl. ஃபிநால Ivón Berné una mujer que comenzó cantando en los Donéis, grabaron un solo disco, se separaron luego Ivón ya tuvo una carrera en solitario donde hizo canciones como este Use Like You Did Me y bueno, pues se cuenta que llegó a hacer pruebas para formar parte de la Supremes en los años 70, ya cuando ya Diana Ross había volado por su cuenta. Al final no pudo ser, Ivón Berné, bueno, pues siguió haciendo grabaciones en solitario y tuvo una carrera, bueno, pues bastante fructífera en solitario. desde luego con canciones como este You'll Like You Did Me pues podía haber sido perfectamente pues eso parte de las Supremes Y nosotros vamos se recogiendo ya poco a poco el Club Negro, vamos a ir reencendiendo las luces, recogiendo las mesas, fregando los vasos y cerrando ya por esta temporada el Club Negro. La semana que viene volvemos, pero ya con los especiales verano de trepidación con nuestros monográficos. Os voy a dejar con una única canción, la única canción que grabó Han Alford en la línea de Slade y An Family Stone, bueno, pues funky de primeros de los 70. Y Anne Alford solo tuvo un single. Esta fue la única canción que grabo y que se llama Go to get me a job. Con la música de Anne Alford despedimos el club negro de trepidación por este mes. Hasta la semana que viene. A cuidarse.